A, a dialogar porque es el nuevo jugador de Olympia, la banda. Hoy un poco a la mañana habló Leo Gutiérrez de, de Damián Tintoleri. ¿Cómo te va Tinto? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Por suerte, por ahora, tranquilo. <risa> bueno, ¿qué quiere decir por ahora? <risa> claro, viste, que después arrancan sobresalto en la temporada, por eso es la parte más tranquila de De un jugador donde arranca una pretemporada liviana, se empieza a mover y bueno. Y después empiezan los dolores cuando llegan los equipos, pero pero nada, bien, bien. Recién salgo de, de hacer un, un mini entrenamiento, así que nada, tranquilo, bien. ¿A, ¿a dónde estás eh, instalado ahora? En Junín, en Junín. Estoy acá está, soy yo, digamos, de acá de Junín. Sí, es eh, sí. donde naciste vos, estado en la casa sí. de tu familia, digamos. Claro, está sí, perfecto. sí, sí, mi casa. En mi caso, o sea, me fui, me fui de la casa de mi viejo, ya era ahora, a los 37 años. <risa> eh, no, no, sí, este, vivo acá con mi familia, mi hija, mi señora, digamos, eso eso también es de acá, así que nada. Eh, en los recesos somos bastante familiares y nos venimos a estar acá y a tomar un poco la teta. Seguro, seguro. Bueno, te fuiste... Era hora de que te vayas, te fuiste grande, 37. Parece te diga. Parece que te diga, me fui ahora hace dos meses, me fui a mi casa. <risa> no, hace, hace, tiempo, o sea, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo. Sí, bueno, seguro, seguro, Bueno, eh un poquito cómo, cómo surge esta posibilidad de olímpico. Habías terminado el contrato con Peñarol, eh <coughs> este, y bueno, eh, creo que también la volvés a Santiago porque estuviste este, bueno, así contá un poquito. Nah, la verdad que sí, contento por ver a Santiago eh, mirá de, o sea, es el lugar donde más estuve acá, digamos en mi carrera eh, deportiva, digamos, porque estuve en Italia un par de años eh, pero en Santiago, digamos, es como mi segunda casa, si se quiere decir porque estuve 7 años así que imagínate 8 ahora eh, es un montón eh, nada, contento contento también por volver a Olímpico, que, que, nada, que viene muy bien, aparte viene a ser una, una muy buena temporada, eh, viene a ser un torneo muy bueno, eh, va a jugar eh, competencia internacional, que es algo que también a mí me, me llamó un montón, ¿no? eh, jugar a esta altura y poder seguir compitiendo y volver a competir internacionalmente, eh, la verdad que muy contento más allá también de, de Leo, de que, que nada, que cuando viene el firmas con Santiago, me empezó, digamos, a preguntar qué iba a hacer y, y bueno, cuáles eran mis intenciones, eh, como había un interés de, de que sigamos inaugurando juntos. Así que, nada, se vio todo, contento, muy contento, la verdad. Bueno, a no solamente lo conocés de Peñarol de Mar del Plata, o por lo que hizo sí. en los equipos de la no. Asociación Argentina, lo conocía no, de obviamente. antes. Sí, obviamente, obviamente, con Leo... Eh, ...nos vivíamos peleando en la cancha, nos decíamos cualquier verdadera... ...viste que Leo también es muy temperamental a la hora de jugar y... ...viste como es, ganador, y ganador y nada, ¿no? vivíamos peleando y diciéndonos cosas... Eh, ...pero pero nada, eh, contento, contento de volver con él porque creo que Leo me dio... ...me volvió a dar esa confianza que yo necesitaba y que venía buscando digamos a tiempo y bueno... Eh, por eso también fue una decisión mía de, de volver a la banda, por todo lo, lo que significa la banda, Santiago, que estaba muy a gusto con las familias, de un lugar tranquilo, eh, y la gente es muy buena. Eh, y aparte, bueno, lo de Leo, que, que, que tuvo también que ver, porque te digo, con Leo el año pasado pasamos momentos muy malos, ¿viste? Eh, momentos malos, difíciles no sé si manos, pero es difícil, como pasamos un lindo momento cuando arrancamos sí. después pasamos momentos difíciles y la verdad que nada, que siempre tirando para adelante, siempre buscando algo positivo eh, y nada, me gustó eso y, y dentro de todo lo malo fue algo bueno que, que era salir y no no jugar ese pediabo, ¿no? Así que que fue una temporada eh, con un final feliz, digamos, ¿no? Eh, por ese tema Eh, ...así que bueno, digo, ¿por qué no una chance... ...a que sea una muy buena temporada con Leo... ...ya que pasamos por ahí momentos difíciles... ...capaz que... ...y, y, y, y nada, buscando la... ...la, la forma de que ahora sea una linda temporada, ¿no? Claro, este... ...y en lo personal, como bien nos contabas... ...hace unos instantes nomás... Eh, ...volviendo a... ...a tener una importancia... Eh, ...muy buena, ¿no? De, dentro de, de la liga, dentro del equipo... ...con un protagonismo que hacía rato que no tenías... ...sí, sí, la verdad que, la verdad que sí, es, es algo que... ...que nada, yo la verdad que he tenido tuve ofertas, viste... Eh, ...ahora en este receso, de, de, de otros lugares y, y nada, y demás... ...pero nada, yo más allá de lo económico... Eh, ...y demás yo también buscaba eso lo deportivo... ...que me pasó la temporada pasada, que hacía rato... ...que no sentía, digamos, eso de, de nada, de esa adrenalina esa presión de que te transpiren las manos eh, porque por jugar y por aportar cosas y, y la verdad que nada eh, a mi edad digamos yo estoy una recta digamos final y demás no soy un pibe de 20 años y queriendo sentir eso todavía nada lo quiero aprovechar no quiero aprovechar y quiero seguir jugando y me siento bien y, y con ganas como te dije de, de volver a sentir eso Eh, y esta es la oportunidad que Leo me estaba volviendo a dar, ¿no? De, de que ya lo conozco, de que le posé mucha confianza para, para jugar y demás. Y nada, volver a repetir esa parte deportiva creo que era una chance para mí inigualable. Eh, Damián Tintorelli, con quien estamos hablando, va a pertenecer al Olímpico de la Banda. El contrato es por una temporada, ¿verdad? Por una temporada, exactamente, gracias. gracias Exacto porque Leo arregló por dos, entonces le da la oportunidad por ahí de desarrollar un poco más eh, un, un trabajo a, a, a Leo y bueno, ojalá Perfecto. que puedan que puedan hacer una buena temporada y, y repetir, Olímpico la Banda que va a jugar eh, Liga Sudamericana. Damián eh, nada, lo mejor para vos en esta temporada que viene, lo mejor para tu familia Eh, la Vuelta a Santiago, eh, como ya dijiste, que, que conocés muy bien, que hace muchos años que jugaste sí, ahí, bien. muchos años en Santiago del Estero, así que lo mejor para lo que viene. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a Dios. mando un saludo a toda la gente ahí a toda la audiencia.